Oíd mortales. Wow. Salud. Interestarización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz Oíd. Oíd. Oíd mortales. mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de oído. Mortales. Uy, qué voz rara la de Luis. ¿Qué pasó? Luisito, ¿dónde estás? ¿Dónde está Luisito, Nati? Se fue, ¿no está por Skype? Ay, sí, porque debe estar, ¿sabes qué? En cuatro colores. O más, en todos los colores del arcoíris los debe estar recordando. Luis, ya va, ya va, no, no te preocupes. Es el, es el sistema, es el delay, eh, no sé, todas esas excusas que uno puede dar cuando estamos a cuatro manos y no llegamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero sí, ya nos conectamos en un ratito con, con Luis Angió, el compañero que, que siempre está con nosotros acá en, en la retaguardia. Bien, estamos a través de la M690, Y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Estamos en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, aquí en el barrio de Mataderos. Y nuestras vías de comunicación, como siempre, el Facebook, oidmortales2011, nuestro email, oidmortales 2011yahoocomar nuestra línea telefónica 35331744. Y desde hace poco tiempo tenemos nuestra página que es www.oidmortales.com.ar y ese Mortales que escucharon eh, corresponde a una invitada que está acá con nosotras que yo les anuncié, se acuerdan que iba a estar acá con nosotras así estamos más modernes este... <risa> cuesta, eh, a mí me cuesta con los pirulos encima que tengo me cuesta que es mi amiga eh, Ana Fuchs hola Ana oh, hola qué tal, buenas tardes, noches <risa> Estamos así con quizá un poquito menos de energía porque venimos cansadas desde muy temprano que empezamos hoy nuestro día, este, y, y la voz también cansada porque hubo trabajo vocal también, digamos, haciendo, dando conferencias acá, Ana, eh, y creo que ya está en comunicación nuestro compañero Luis Angiola. Hola Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están?, ¿cómo estás eh, Cristina, Ana, ahí Nati, operando? Luis. Muy bien, bien, muy bien. Para mí, muy buenas noches, noches. Noches tarde, son como las 1 de la mañana. Allí, aquí, sí, la una y 7. Bien, bueno, cuando termina el programa te vas a dormir y ya está. Sí, sí, sí, sí, porque obviamente no me voy a dormir antes, porque este programa tiene mucho para que nos tengamos allí alertas y, y atentos. <risa> uh -huh. Bien, eh, bueno, Ana hoy nos visita porque vamos a hablar de distintos temas. No nos va a alcanzar el programa, seguro. Pero bueno, esto es bueno porque porque así puede venir otra vez. Eso, eso está mu uh -huh. es mucho mejor. Y vamos a hablar de salud pública, vamos a hablar de atención primaria de la salud y vamos a hablar de las jornadas de fonobiología que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Y, y yo le pedí oh, también yeah. que me hablara algo de lo que hoy estuvo ella... Eh, hablando en, en nuestro gremio que se afocaba de la Asociación de Fonobiólogos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que también trataba sobre atención primaria de la salud y salud comunitaria, datos sobre la ciudad, que son muy importantes, muy importantes, y bueno, y, y muchas cosas que se fueron reflexionando muy, muy interesantes. Y también, uh. como parte de la ciudad, vamos a hablar con Patricia Pines, ella es docente. Y ella nos va a contar un poco qué es lo que pasa, porque empieza ¿no? ya esta época del año, y qué pasa con las vacantes en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Los jardines, dónde están los jardines, dónde mandamos los pibes, no tenemos dónde mandarlos. Eh, bueno, vamos a, a charlar también con Patricia sobre, sobre estos temas. Siempre noticias sí. de la ciudad, siempre música que pueda tener que ver con, con la fecha. Hoy tendríamos que pasar la marchita peronista porque hubiera sido hoy, la fecha de natalicio del teniente general hoy la cara que me puso Nati <ríe> otros estarán haciendo la B <ríe> bueno hubiera sí, cumplido 125 dale. años para los cabuleros se les pasó el espacio del día pero hay que jugarlo tres días no 123 perdón ya está. 123 ya está. bueno y algunas otras cosas que van a suceder en la ciudad sobre todo en cuanto a vamos a hablar sobre el día de toma de conciencia sobre la tartamudez, vamos a hablar de alguna obra de teatro, así que bueno, música y qué sé yo, una hora nos va a quedar corta, vamos a tener que hacer como nuestro compañero Ángel del programa anterior que, que está a dos horas. Eh, Nati, si te parece, hacemos el corte, Mete la primera pauta como para que vayamos cumpliendo con nuestras obligaciones, así después vamos por nuestros derechos. ¿Sabías que en la ciudad podés terminar tus estudios secundarios de manera online y gratuita con el programa Terminala Secundaria? Da el primer paso hacia tu futuro anotándote en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11-50-500-147 ¡Vamos, Buenos Aires! Oír Mortales en oído mortales. Mortales. Tengo <ríe> dos mortales, <ríe> che. Muy bien. En eco, ¿qué tal? Qué bueno. Bueno, muy eh, bien. Sí, Luis, ¿qué me decías? No, no, digo que salió en, en, en eco, en duplex. Ajá. Sí, nos salió a coro, Luis. <ríe> muy bien, muy bien. Como bien. si lo tuviéramos eh, estudiado. Sí, es verdad. Eh, bueno, les contaba, estamos acá con Ana Fuchs. Quienes no la conozcan, eh, Ana es fonobióloga. nos conocimos durante el, el estudio, digamos, durante nuestra carrera ya hace muchos años. Y después nos reencontramos en el gobierno de la ciudad, en el área de capacitación, pensando en los residentes y en los concurrentes que se forman en nuestros servicios de salud del gobierno de la ciudad, Eh, y que bueno, y que, y que yo creo que tanto Ana como Marina desde hace muchos años se ocupan y muy bien. Por eso pasan los gobiernos, pero Ana y Marina quedan. <risa> La siguen eligiendo porque son buenas, son buenas de verdad. Y, y Ana ha hecho un, una especialidad, digamos, en salud pública, o sea que es mucho más... Eh, digamos como para abrirte más la cabeza y pensar más eh, a las personas como personas no solamente como personas que por ejemplo van a atenderse por una necesidad fonobiológica sí así que bueno no sé por dónde querés empezar Ana es todo tu eh, libre bueno primero este contarles que eh, sí hablarles sobre las jornadas de fonoaudiología que se llevaron a cabo la semana pasada es la jornada número 16. Eh, iniciamos nuestras jornadas este, de residencias y concurrencias de fonoaudiología en el año 2003 siempre la realizamos en el mes de octubre uh -huh. eh, y en los últimos años la estamos realizando en el salón del consejo de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires eh, nosotros consideramos a, la, a las jornadas como una instancia más en la formación. Esto es así porque tanto las residentes como las concurrentes, las, los, les, digamos, este, tienen realizan un trabajo muy arduo durante todo el año preparándose para este momento. Es un momento donde ellas exponen frente a sus pares eh, lo que han ido investigando, las cuestiones que les han ido interesando. Se presentan investigaciones, se presentan análisis de casos. Eh, Y no, la, no todas las investigaciones tienen que ver con el área disciplinar, específicamente con cuestiones vinculadas con la fonaudiología, sino que también abarcan contenidos transversales que tiene que ver con situaciones que inciden en la problemática fonaudiológica. Eh, Es así como, por ejemplo, este año se habló de la incidencia de los, de la, del uso excesivo de la tecnología en los niños y de cómo esto puede repercutir en ellos, eh, influencias ambientales como la contaminación con plomo y el, la, los trastornos que pueden aparecer en el desarrollo en los niños, por una contaminación de plomo que está invisibilizada, digamos, este, que es un factor que no se averigua y que las fonaudiólogas se dieron cuenta que son situaciones a tener en cuenta. Bueno, las fonaudiólogas entran así en contacto con otras disciplinas y con otros sectores, no solamente con el sector salud, sino que se involucran con otros sectores y abren también su campo de conocimiento cuando entienden que el proceso salud-enfermedad, eso que le está pasando a la persona que viene a consultar, tiene otras aristas y otras dimensiones que no son únicamente las que tienen que ver con la disciplina no estamos trabajando con un trastorno específico de, del lenguaje o no estamos únicamente, o no estamos trabajando únicamente con una respiración bucal, una deglución disfuncional en un niño o con un adulto con cuestiones cognitivas, sino que... Estamos trabajando en el adulto también con las redes de contención que tiene, eh, estamos trabajando en los niños con las condiciones de vida de ellos y de sus familias y estamos incorporando esas cuestiones a nuestro quehacer. Eh, esa es una de las cuestiones interesantes que aparecieron este año en los trabajos que se presentaron. El trabajo del plomo es un trabajo, hay que recalcar, porque uno piensa en contaminación y en la ciudad piensa en el humo, en el ruido y lo visual. Pero no piensa en el plomo, por ahí uno lo piensa más alejado uh -huh. de la ciudad en uh -huh. este caso. Y esto uh -huh. es directamente en los niños que asisten al hospital, por ejemplo, Argerich. Sí, sí, sí. Que son sí, los a... niños que viven sí, sí. Eh, también en la Ciudad de Buenos Aires, sí, sí. Que se atienden en la Ciudad de Buenos Aires, sí, sí. y que está demostrado que es así. Sí, sí, de hecho han presentado así, yo no recuerdo, Cristina, exactamente los números, porque no me acuerdo, pero les dieron números muy altos, o sea que los niños que presentaban dificultades en el lenguaje también tenían Algunos indicios de contaminación con plomo Por supuesto que eso hay que seguir investigándolo Pero lo, lo interesante es que las residentes O sea, estando en proceso de formación Ya hay una idea y una pregunta que se están haciendo más allá de su campo disciplinar. Y eso, en estas épocas de problemáticas tan complejas, es muy interesante al momento de abordar los problemas, es interesante también que, que abramos nuestra mirada a otras cuestiones, que no son solamente la... Por supuesto que cada una de las disciplinas tiene que mostrar su expertise. ¿No? Y cuando llega alguien a, a ser evaluado, a ser visto por un fonoaudiólogo, por supuesto que está esperando que nosotros este, mostremos toda no, nuestra expertiz profesional. Pero además también es necesario que abramos nuestro campo para entender en qué contexto se suscita esa problemática en particular. Quería decir esto y también quería decir que en estas jornadas... También vinieron residentes que se están formando en otros lugares, que uh -huh. nos pareció muy interesante. Vinieron este, de las residencias de la provincia de Buenos Aires, de La Plata y de Liga Eva Perón. Uh -huh. este, de lo que nosotros llamamos el Castex, exactamente, ahí en Ruta 8, en ruta 8 este, de La Plata. Eh, también, este, del Posadas, si sí, vinieron, vinieron, no, no presentaron, no presentaron pero vinieron, uh -huh. este, saben de nuestras este, jornadas y siempre están queriendo este, anoticiarse de cuándo ocurren para poder concurrir. Vinieron también algunas personas que, que este, se forman en tecnicaturas en la provincia de Buenos Aires que eh, refirieron que se encuentran bastante solas en el momento y en el proceso de la formación, que es un tema que hay que seguir discutiendo respecto al tema de las incumbencias y de la formación y de lo que los fonoaudiólogos pueden y deben hacer, pero eh, efectivamente concurrieron a la jornada. También de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, el Hospital Italiano, eh, presentaron trabajos, concurrieron fonoaudiólogas del Hospital Naval uh -huh. a, a escuchar, eh, concurrieron fonoaudiólogas el Flenny, residentes que están en proceso de formación en el flenny Quiero decir que este, este año eh, hubo una apertura grande, un, una posibilidad de intercambio con diferentes espacios de formación que es muy enriquecedor para todos y eso se notó. Sí, y lo que también yo rescato es que la ciudad, la salud pública es la que ofrece este espacio de encuentro. Porque los otros lugares tendrán un montón de fortalezas, un montón de cosas lindas, pero no ofrecen estos encuentros. Uh -huh. No nos invitan, no sabemos qué sucede. No es un reclamo, es contar, como dice mi amiga Ana Fuchs, contarlo y escribilo. <risa> <risa> Porque contarlo no alcanza, hay que escribirlo. Bien. Entonces, estas cosas también a uno le hacen reflexionar y decir, bueno, estamos generando un espacio desde la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires eh, de apertura. amplio, amplio, de que no importa de dónde estés ni de dónde vengas, este tampoco si es público o privado, no, no, no, no, no. o sea que está bueno teníamos gente anotada desde Tucumán que a veces vienen sí, también, desde sí, la provincia sí, de Tucumán de Rosario por alguna han razón sí. bueno no habrán podido llegar Pero nada, estuvo, los trabajos fueron muy buenos. Sí, sí, sí. Y después se habló de un tema puntual que era... Eh, la interprofesionalidad. Eso, como algo... En ser, realidad, digamos, eh, lo, lo interprofesional, no sé si tengo un minuto sí, para abordarlo. Sí, sí, sí. Eh, la propuesta de la interprofesionalidad fue... Todos los años hay un espacio en donde las jefas de residentes de los hospitales Eh, no sé si sabrá el público que nos escucha que los residentes para formarse, además de tener los formadores en cada uno de sus hospitales y centros de salud donde se forman, también tienen un jefe que sería un residente mayor que ya terminó los tres años de formación y se queda un cuarto año para gestionar, articular con la sede de formación y articular todos los procesos formativos de los residentes. Los jefes de residentes tienen desde hace un par de años un espacio muy importante en las jornadas eh, donde ellos también ponen ev en evidencia, bueno, sus cuestiones, sus problemas, sus dificultades y proponen temas. El, el tema que propusieron eh, es el tema de la interprofesionalidad que es una una idea de que va más allá de la interdisciplina, que no es solamente muchas disciplinas que se juntan, sino que son muchas profesiones que se entraman, que se entrelazan y que empiezan a, y que no necesariamente son únicamente del equipo de salud. Estamos hablando aquí de que pueden aparecer otras personas que que también estén pensando las cuestiones de salud de la gente, como los docentes, como las personas que trabajan en los comedores, y que puedan entrelazar su, su quehacer, digamos, y su accionar para beneficiar y para brindar una, un cuidado y una atención de calidad para la, para la gente. Una propuesta de interprofesionalidad es una propuesta donde... Cada una de, de, de las disciplinas, digamos, cede un poco de su espacio para incorporar lo que ocurre o lo que piensa otra disciplina. Y se, en, se organiza una propuesta de trabajo que es una propuesta do, de síntesis de todas las disciplinas. Eh, ellas justamente lo propusieron, las jefas de residentes, porque se encuentran... ...cada vez más con problemática más compleja para atender... ...y claramente es necesario los otros para poder resolver las situaciones... ...que hoy en día solamente una disciplina o dos... ...o solo el sector salud no puede dar respuesta. Uh -huh. Sí, nos estuvieron, bueno, todos los años la verdad... ...que es un espacio de encuentro y también es un espacio... ...en donde cada vez más los estudiantes de fonobiología... ...sobre todo de la Universidad de Buenos Aires aprovechan para venir y enterarse que son las residencias que son las concurrencias eh, bueno van como conectándose y metiéndose ya en el, en el en el devenir de que en abril saben que tienen la posibilidad de rendir el examen en ingresar ingresar a un sistema de formación que yo creo que es el mejor y que encima de formarte te paga como dicen no porque en general cualquier cosa que uno quiera hacer en la formación tiene que pagar para que uno lo formen acá Es al revés, digamos, uno recibe un, un, un pago que también tiene que ver con un trabajo que se hace, ¿no es cierto? Pero que está bueno. Esa, yo si hubiera tenido residencia en mi época hubiera estado ahí anotada. Seguramente. Y Yo también. Y yo Estaríamos también. peleando por la sede, Ana. ¿Cuál querías vos y cuál quería <risa> yo? Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a darle un descansito a Ana, vamos a llevarle unos matecitos. Y escuchamos algo de música, Nati, ¿te parece? Dale. Tapacú. Ta ka ta kun, ta pa kun, ta Tacatac, son las tres de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo oigo que dice, caminale despacito, ay mamá, caminale despacito, mi sueño ya me dice, no vaya mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo. cantando lila downs ¿sí? eh, y de acuerdo a lo que me está contando mi compañera natacha bianchi futura locutora y que se nos va de viaje al, al encuentro de mujeres así que ahí va en representación de la retaguardia por ejemplo digo <ríe> ya la <me> enganché <ríe> eh, creo que estamos en comunicación que así ella me está avisando con eh, Patricia Pines, ¿es así, Patricia? Sí, sí, yo te escucho, ¿eh? Sí, ¿me escuchás bien, Patricia? Sí, sí, perfecto. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luisa Ingiot también te saluda. Hola, buenas noches. Hola, y bueno ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas Patricia. noches. Bueno, primero agradecerles por el contacto. Este, como ya deben saber, esta no es una causa que se difunda demasiado en los medios, así que este, siempre agradecemos a los medios por ahí alternativos que sí nos dan un, un espacio donde expresar este reclamo. Bueno, ¿y de qué se trata? Pongámonos en tema. A ver, estamos en, en educación, en educación pública, en salud pública, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué empieza a pasar en esta época del año? El caos de las familias que necesitan inscribir a sus niños y niñas este, para que accedan a este derecho y se encuentran con un sistema que es expulsivo y arbitrario. Nosotros lo venimos denunciando desde Vacantes para Todos en las escuelas públicas desde 2014. Cuando se implementa este sistema, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, reconocía en los medios que alrededor de 7.000 a 9.000 niños habían quedado sin escuela. Lejos de tomar esos datos digamos, como parámetro para construir escuelas y tratar de que la problemática se revierta, En los últimos años el número se ha ido incrementando, en 2016, que fue este, no, 2017 fue el último año que dieron ellos cifras oficiales, se estimaba que eran alrededor de 12.000, con lo cual si seguimos una línea de progresión, nosotros decimos que si bien este año se negaron a contestar los pedidos de informe en la legislatura y en la justicia, este, con esta línea de progresión estimamos que fueron alrededor de 17.000 los niños y niñas que se quedaron afuera. Eh, uh -huh. Así que bueno, es una problemática que cada vez eh, afecta a más familias trabajadoras, sobre todo, uh -huh. y bueno, nosotros básicamente lo que denunciamos es, por un lado, el aspecto del sistema online de inscripción, que claramente deshumaniza la tarea pedagógica de la escuela, las familias perdieron su derecho a elegir la escuela que necesitan o que prefieren para sus hijos e hijas, eh, y bueno, Digo, ¿por qué perdimos ese derecho de manera arbitraria? no Fue una medida inconsulta por parte del Ministerio, no le consultaron ni a las familias, ni a los docentes, ni a los equipos directivos, y encima todos los millones que se viene llevando todos los años la implementación de ese sistema, ¿no? El claro. sistema informático por un lado y todos los empleados este, contratados, precarizados que tuvieron que ir poniendo en las supervisiones y en las escuelas porque se generó un caos Esto también afecta a las escuelas en su función pedagógica, porque antes las inscripciones se hacían en diciembre una vez finalizadas las clases. Sí. Ahora las inscripciones son en octubre, la publicación del listado son en es en noviembre, en el medio tienen que llevar la documentación las familias para validar y esto convierte a las escuelas en un pasillo de circulación de gente ajena a la escuela que realmente a nosotros también, los que somos docentes, nos preocupa. A mí me pasa, yo trabajo en un, en un jardín de infantes Y de pronto estoy en el patio y están pasando toda la mañana gente que circula en los espacios, que si bien sabemos que son familias que vienen a escribir, digamos, no tendrían que estar transitando los espacios donde están nuestros niños en esta época del año, entendemos. Uh -huh. eh, y por otro lado, digamos, la cuestión de fondo es la falta de apertura de escuelas, ¿no? Eh, claramente en la ciudad hay una problemática que no se aborda y que no solo no se aborda sino que tiene un plan de vaciamiento y de privatización de la educación pública que vienen implementando muy bien desde hace años este, con el cierre de salas grados y cursos eh, nosotros pedimos que se abran 35 escuelas primarias en zona sur en la zona de Lugano, Soldati, Pompeya, Mataderos y en la zona de Retiro que porque no son suficientes las escuelas de nivel primario, y por lo tanto hay muchísimos niños y niñas que no pueden empezar primer grado a término. Generalmente tenemos un número importante de cientos de, de niños que empiezan su escolaridad recién a mitad de año, y porque les ponen micros que los llevan de una punta de la ciudad a la otra, o sea, como en la zona norte en Saavedra, Núñez, Villa Urquiza, mucha gente elige las escuelas privadas, son escuelas de baja matrícula las públicas. Entonces este, el gobierno implementó en principio como una medida parche la, los, el transporte en micros a esas escuelas, prometiendo la apertura de las escuelas en los barrios de los pibes populares, digamos, y nunca la cumplió. Entonces esto se extendió en el tiempo y hace más de 10 años que las nenes tienen que viajar una hora para poder llegar a la escuela que les asigna. Eh, y por Ahora, otro lado, sí. No, no, seguí, seguí, Patricia. Y por otro lado, este, faltan 40 escuelas infantiles. Las escuelas infantiles son de 45 días de vida, 5 años, en toda la ciudad. digamos, Son dos o tres escuelas por comuna las que hacen falta para satisfacer la demanda de la gente. Nosotros nos cansamos de escuchar a los funcionarios en los distintos medios, Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, la ministra de Educación, decir que ellos cumplen y garantizan la escolaridad obligatoria. Eso es mentira. Primero porque hay muchísimos niños y niñas a partir de los cuatro y hasta primer grado que no ven garantizado su derecho a la escolaridad obligatoria que es a partir de los cuatro. Pero además, el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, Dice que el Estado tiene la obligación de garantizar escolaridad pública, laica, gratuita y estatal desde los 45 días de vida. La obligatoriedad corre para las familias. Las familias están obligadas a escolarizar a los 4 años. Pero el Estado está obligado a garantizar a todo aquel que lo requiera escolaridad temprana desde los 45 días de vida. Este Y por otro lado, la excusa que pone el gobierno desde hace años para la falta de construcción de escuelas es que no hay presupuesto. Y esto otra mentira. O sea, hay dos mil millones de pesos para publicidad oficial en el presupuesto 2017, con ese dinero se podrían haber hecho la mayor parte de estas escuelas que nosotros pedimos para solucionar el problema y no se hicieron. Entonces, no es un problema presupuestario, es un problema de falta de voluntad política, claramente. Claro. Eh, Patricia, eh, vos hiciste mención a algo que ya es recurrente en estos últimos años, y que es en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, respecto a la falta de, de escuelas y, y, y la, la crisis que hay allí. Eh, y tiene que ver con que, bueno, en estos momentos estamos asistiendo a un evento que en la ciudad le está, y el gobierno le está ah, dando una importancia, cree. que es eh, los, juegos, los Juegos Olímpicos sí, sí. y... Eh, Ahí hay una visa que se, está, que se ha formado para que los deportistas puedan concurrir sí. y luego eh, quedaría eso para, este, no sé, eh, un, más allá de un negocio inmobiliario que están sí, este sí, de hecho ya, queriendo ya lo preguntar negocio, esos departamentos que digo, todos departamentos hay déficit ahí eh, no está prevista ninguna escuela armar porque las personas que van a ir sí, ¿hay a vivir ahí en la villa hay prevista una escuela hasta donde yo sé no no no está hecha sino que está prevista hacer hay que ver si después de que se se apague el furor realmente concretan eso pero sí hay previsto, igual es una sola y para la cantidad de departamentos que armaron ahí, claramente una escuela no alcanza. este Además, uh -huh. teniendo en cuenta la problemática que ya existe, ¿no? Y que se viene a sumar otra gran cantidad de, de niños y niñas al mismo barrio donde ya no alcanzan las escuelas. Claro, este, claro, claro. Sí, por otro lado, digamos, bueno, Bien. la cuestión esta presupuestaria a la que vos hacías mención, claramente, bueno, esto que te decía, ¿no? Las las prioridades del gobierno están muy lejos de las necesidades de los ciudadanos. Esto está muy claro, o sea, nos, nos desayunamos todos los días con que están recortes no sé, sacaron vacunas, recortan personal en los hospitales, este, tenemos cada vez más niños y niñas afuera de la escuela pública, entonces claramente es una política, ¿no? Me uh -huh. parece que nadie puede ya poner en duda que es una política que tiene que ver con el vaciamiento de lo público y con la privatización. Eh, Igual yo, yo quería agregarte, Patricia, mi nieta, más chica, está en una escuela pública, eh, esta es de 45 días a 3 años, y vos no sabés el tema, lo, lo que costó esa vacante que necesitábamos a la mañana por el trabajo de mi hija y que finalmente se lo dieron a la tarde y tuvo que... Bueno, y estamos en zona norte, o sea, estamos en Coglan, Belgrano, o sea que esto, el sur es como más álgido, pero en el norte también está empezando a pasar, y por eso, porque yo, inclusive... Y... En el nivel inicial es en toda la ciudad. Son sí. 40 escuelas que hacen falta en toda la ciudad. En todas Exacto. las comunas son dos o tres escuelas por comuna las que hacen falta para este, garantizar, digamos, el derecho a todo. Sí, y por ejemplo, eh, chicos la, de este la, jardín... El nivel primario se siente más en zona sur. O sea, a nivel primario en el resto de los barrios, dentro claro. de todo, se puede contener la, la matrícula. Igualmente entendemos que, digamos, nosotros obtenemos datos de parte de las familias, con un muestreo que es muy chiquito, hecho a pulmón, mm. este, algunas agrupaciones o algunos sindicatos que nos colaboran por ahí con datos que también obtienen ellos, eh, no hay datos oficiales, entonces, digo, son datos estimativos, seguramente si hubiera datos oficiales y si hubiera, este, no sé, un trabajo censal, si se quiere o algo, serían mucho mayores incluso, porque mm -hmm. hay mucha gente que escolariza en privada porque no le queda otra alternativa, porque no encontró el lugar en la pública, y esa gente nosotros no la estamos escolarizando, no la estamos contabilizando. Uh -huh. este No sé, en realidad, cuánto más puede ser, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, en los centros de primera infancia, que no son escuelas, no pertenecen al Ministerio de Educación, y qué es lo que se viene proliferando en la ciudad en estos años, cuando arrancó Macri en 2007, había, menos de, había 20 y pico, Este, y ahora son más de 70, entonces uh -huh. están precarizando también el nivel inicial, la gente que contratan para los centros de primera infancia no necesariamente tienen que tener sí. título docente, eh, no están contratados bajo el convenio de, del estatuto del docente, por lo tanto no tienen ni los mismos derechos ni las mismas obligaciones, Eh, y bueno, digo, esto también sí. forma parte, no solo es entonces vaciamiento, privatización, sino también la precarización, ¿no? Uh -huh. eh, Patricia, ¿sí? esto bueno, nos gustaría, si sí, a vos te parece, poder seguir hablándolo en otros lunes, como para no dejarlo... Como, como, viste, el momento del año que se pone de moda, entre comillas, algo, y después lo dejamos sí. pasar. O sea, sí. por ahí... Eh, decir, bueno, una vez cada 15, cada 20 días te llamamos y vamos viendo eh, cómo se va desarrollando esto y averiguando y buscando otros datos, porque me parece que es algo muy, muy importante que tenemos que seguir charlando, ¿te parece? Sí, totalmente. Y nosotros este miércoles sí. convocamos, si hay alguna familia que está escuchando y que tuvo que hacer la inscripción o que ya se quedó sin vacante en otros años, a las 14 horas vamos al Ministerio de Educación, una vez más, de las uh -huh. decenas y decenas de veces que ya fuimos, este bueno, a preguntar esto, ¿a dónde están las escuelas prometidas? Eh, y a exigir que realmente se le otorgue a la educación el lugar que se merece, ¿no? en, en cuanto a prioridades de gobierno. Bien. Y bueno, invitamos a participar, tenemos este grupo en Facebook, que es Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas, armamos grupos de WhatsApp, y este año, entre el año pasado y este, hicimos 300 amparos que resultaron favorables, la mayor parte de la gente que reclama obtiene la vacante porque es un derecho constitucional vulnerado y así lo entiende la justicia, así que, es que alentamos a todos a reclamar, digamos, que no se queden con el no, que no se queden con el desaliento que se encuentran en las supervisiones o en las escuelas, que dicen, Ay, no, es imposible, bueno, no hay que reclamarlo, porque, digamos, si, si no formalizamos los reclamos, esto se, va a seguir sucediendo y no es lo que queremos. Bien, bueno, hablamos con entonces con Patricia Pires, y vamos a seguir hablando con Patricia sobre la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, Muchísimas gracias. Noches. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Bien, buenas noches.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 Titulky Estaría cumpliendo años John Lennon, por eso ah. lo estamos recordando. Stand by me, ¿m? quédate conmigo, no te vayas. Anita Fuchs, no te vayas. Anita. No, no, me quedo, hasta ¿Date? las nueve estoy acá. no te vayas. Luis, quédate pero sin hacer ruido. <risa> sí, sí, aquí estoy. Bien, bueno, muy interesante lo que hablábamos con Patricia Pines acerca de lo que está pasando en la escuela pública. Y estábamos acá en el piso con, con Ana Fuchs hablando de la salud pública, todo de lo público, este, que viene con algunas cuestiones difíciles, complejas, sí, con... Sí. bueno claro, la, la coyuntura política hace que la situación se ponga compleja. En educación, esto que decía Patricia, este, ocurre hace bastante tiempo. Otras cosas también... Este, ocurren ciertas cosas que están como invisibilizadas ¿no? Y parecería ser que uno continúa y continúa transitando la vida Y la verdad que este, hay algunas cuestiones que nosotros pensamos que se dan Que ocurren y ya no ocurren más No, no es tan común que un padre o una madre pueda ir este, a la escuela que le queda cerca Y anotarlo como ocurrió toda la vida La verdad que es una vulneración Ajá. de derechos es algo muy violento, y la, de, la verdad que es terrible para un niño tener que viajar una hora para llegar a un colegio que está en la otra punta de la ciudad, sobre todo si es pequeño, ¿no? Sí, y aparte que uno genera en la escuela a sus amigos también, ¿no? Su grupo de amistad, que yo, por ejemplo, mantengo todavía, desde la así primaria, es, es. y que si, si, si mis amigos viven a 40 minutos de mi casa para juntarnos a hacer la tarea, o la lámina, sí. o o el póster o lo que qué sé yo, el trabajo en sí. equipo, ¿no? Sí. Que que es parte de la de la formación y que es tan importante, ¿no? Sí. Ya desde, desde y, la primaria. Sí, y escuchaba que que que hubieron 300 amparos y que los amparos salieron favorables, pero También hay que moverse para el amparo, uh -huh. digamos. Uno tiene que caminar, uno tiene que hacerlo, tiene que contactar al abogado. Y no todas las personas en este momento y con estas dificultades que tenemos están en situación de hacerlo, ¿no? En general se trata de personas que necesitan las horas del día para trabajar, ¿no? Para hacer amparos, sí. e ir de aquí para allá. Pero bueno, es una alternativa. Uh -huh. Este Bueno, no sé, Cris, ¿querés que hablemos de la atención primaria de la salud? dale. Quiero. Bueno, hoy a la mañana este, En Afocaba Que es la Asociación de Fonaudiólogas Del Gobierno de la Ciudad de Fonaudiólogues del uh, Gobierno de la Ciudad eso. de Buenos Aires Nos cuesta, Cris, a nosotros Pero Buenos Aires nos ayuda no, <risa> no, Buenos Aires nos ayuda, es verdad este, Empezamos este, Una actividad Con algunas personas Bueno, una concurrencia Bastante, que estuvo bastante bien Por ahí hubiera sido mejor que concurrieran más Por ahí el año que viene vamos a tener más más presencia eh, trabajamos el tema de la atención primaria de la salud este, a dónde, de dónde viene y a dónde va este, la atención primaria de la salud para empezar este, a, a, a comentar es una estrategia de trabajo de los equipos de salud frente a las necesidades sentidas de la población en el año 1978 en una ciudad pequeña de Rusia, casi 300 países del mundo firmaron una declaración, declarar algo, es decir, de aquí en adelante yo digo que esto será de esta manera, y lo que declararon esos países fue salud para todos en el año 2000. Bueno, seguramente algunas personas que estarán escuchando se estarán riendo, ¿no? Salud para todos en el año 2000 es una idealización enorme, pero también es una manera de pensar en que la salud es un derecho, así como la educación, de lo que veníamos hablando recién, y que los países en algún momento del siglo XX se pusieron a pensar en que todo el, todo el mundo debería de aspirar a tener una salud en igualdad de condiciones, ¿no? Aspirar a poder acceder, a, a tener, este, a, a, de poder, valga la redundancia, acceder Al, al cuidado y a la atención de la salud. Un, eh, este, un, un tilde con, con esto es que nosotros lo llamamos Atención Primaria de la Salud, pero en realidad se llama Cuidado Primario de la Salud, y tiene que ver con que en 1978 todos recordarán que en nuestra querida Argentina y en Latinoamérica en general, los gobiernos eran dictatoriales, Nosotros enviamos a un militar a, a firmar esta declaración ah, Igual que Brasil, igual que Uruguay, igual que Chile Y que muchos países de Latinoamérica que en ese momento tenían este, gobiernos dictatoriales Y claramente este, la, la decisión fue llamar atención primaria de la salud y no cuidado Porque cuando uno dice que atiende, uno hace lo, lo que es absolutamente correcto En, en un espacio más bien limitado. Cuando uno está hablando de cuidar, involucra atender. Cuando uno está hablando de atender, no necesariamente está involucrando cuidar. Uh -huh. Cuidar la salud significa entender la manera en que el otro transita su enfermedad, su problemática, digamos. Cuidar es acompañar, cuidar es acoger... Cuidar es recibir, cuidar es este, incluir, este, y atender es hacer lo correcto lo que debemos hacer. Que no está mal, pero no es lo que la declaración de Alma Ata pidió. En nuestro país nosotros tuvimos la atención primaria de la salud, es una estrategia que involucra, eh, que, que, que empieza diciendo que la salud es un derecho para todos. Ajá. Y, y también dice que las problemáticas de salud no son de exclusiva resolución del sector salud, porque involucra en esa declaración dos elementos muy importantes, estamos hablando de 1978, que son la intersectorialidad, la mirada de que hay otros sectores que también intervienen en mejorar la salud de las poblaciones. Hoy estábamos hablando de eh, las cuestiones ambientales, del uh -huh. de desarrollo social, de la cultura, digamos, hay otras cuestiones que inciden este en, en la salud de las personas y que hacen que cada uno entienda y valore su problemática de una manera distinta. Uh -huh. Entonces, es requisito una mirada de más del además del sector salud, de otros sectores, educación. Eh, cultura, desarrollo social, etcétera, etcétera. Tantos sectores como, por ejemplo, ministerios tenemos, que ahora ya no tenemos ministerio de salud, no. ¿te acordás? Sí. La Nación ya no, no, no. no es más, no tenemos más ministerio, ahora, ahora somos una secretaría en la, la secretaría. Nación. Pero tenemos ministerio en la ciudad. Sí, en la ciudad, por suerte, eso gracias a Dios, eso se mantiene. Pero la Nación, haciendo recortes, recortó el ministerio de salud. No es menor, ¿no? Uh -huh. es, es como para pensar qué lugar ocupa la salud, pero bueno. Es caro salud para todos. La idea que tuvo Alma Ata y esta declaración, inmediatamente los países se dieron cuenta que salud para todos es caro. Uh -huh. Porque salud para todos implica que todos pueden tener los mismos tratamientos, que pueden acceder a, la, a los remedios, que pueden acceder a las... A la, a las este, a, a los eh, no solamente a los tratamientos sino hacer las evaluaciones requeridas seas cuales fueren digamos no este y a sostenerlos en el tiempo todo eso se entendió que no que no se podía llevar adelante y, y a partir de eso empezamos a tener otra clase de, de mirada y la atención primaria de la salud en lugar de ser integral y comprensiva como fue la declaración inicial se, se transformó en una mirada más bien focalizada, de políticas más bien focalizadas, como las que tuvimos en los años 90, eh, que estaban dirigidas a poblaciones blanco, objetivo. Los uh -huh. niños, las madres, los viejitos, uh -huh. digamos, eso lo que hace es incluir a algunos y dejar afuera a otros y entonces eso tampoco otorga derechos es como lo que recién venía hablando Patricia de las escuelas estamos uh -huh. en la misma lógica y en la misma sí. ideología no sí. este bueno nosotros en la Argentina este tenemos una tradición tenemos tradiciones de que están involucradas con salud para todos antes de Alma Ata Uh -huh. el, el doctor Alvarado, por ejemplo, en Jujuy y en Salta, este, eh, llevó adelante lo que se llamó plan de salud rural en los finales de los 60 y principios de los 70, Eh, y bajó la mortalidad infantil que en Jujuy y en Salta era alt, altísima a, a, a valores muy, muy, muy bajos con la mirada y el acompañamiento de los agentes sanitarios que hasta el día de hoy en Salta acompañan a la población con sus rondas, Ajá. ¿no? Las rondas sanitarias donde los agentes que son extraídos de la misma comunidad, visitan las casas y entonces miran si tienen este agua potable, si tienen excretas, digamos. A veces los niños en esas zonas rurales morían de muertes evitables, de situaciones que en zonas urbanas no ocurren. Claro. Y que la verdad que mejoraron muchísimo y bajaron el índice de mortalidad infantil este, muchísimo. Tuvimos eso también tuvimos este un trabajo en la isla Maciel que se trabajó en los 60 con que fue inicialmente hoy contaba la mañana dirigido ah. a, a, a las este, a prostitutas de la isla claro. Maciel, pero luego como ellas no quisieron, entonces lo a, se aprovechó desde el Hospital de Clínica se hizo y con trabajadoras sociales este con población eh, materno infantil en la isla Maciel. Y eso fue antes que Almata, así que nosotros tenemos una tradición este y no nos costó incorporarlo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y hasta el día de hoy, aunque digamos la participación social que es otro de los componentes fuertes de la atención primaria de la salud así como hablé de la intersectorialidad de trabajar la salud con todos los sectores también trabajar la salud para la gente con la gente, porque a veces el sector salud tenemos la mirada de trabajar para la gente sin la gente. Cuando la gente opina, nos pone incómodos, digamos, pero ellos son nuestra verdadera razón de ser. Alma Ata, lo que dice en esa declaración que otro de los componentes importantes y definitorios para un desarrollo genuino de esta estrategia es la participación de la población. Yo sabía que nos iba a faltar otra hora. Nos quedan cuatro sí. minutos. ¡Qué barbaridad! Se pasó volando. Y um, si quieres ir al teatro acá en la ciudad de Buenos Aires, no dejes de ir el viernes 19 en el Centro Cultural Carlos Gardel, ahí en Olleros 3640, al barrio de Chacarita, más o menos. Olleros 3640. A las ocho y media, la furia del volcán. ¿Esa la gorra? y está buenísima, así que podés salir un viernes a la noche, ocho y media, a la gorra, te ves una linda obra de teatro, y bueno, cambiaste cambiaste el fin de semana, porque vas a salir, te puedo asegurar que vas a salir muy contento de, de poder ver esta obra. Eh, nos vamos a tener que ir yendo, Luis, ¿querés saludarnos desde donde estás? Sí, cómo no, les mando un saludo, muy buen programa, Y bueno, nos veremos, nos escucharemos el próximo lunes. Muy bien. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias a Nati y buen viaje aquí en la retaguardia. Ana, tenés que volver, no sé cuándo. No, eh, fíjate porque andás por todos lados con la <ríe> salud. Volveré. Con la atención, con el cuidado primario de la salud. Sí, Hay muchas gracias a por invitarme. Cuidado. Porque si sí. lo vamos poniendo la palabra, las palabras van cambiando, sí, ¿no? Y las palabras no son inocentes. No, no, no, no. No, no. Como inocentes. ¿Ves? Hay tantas cosas como para ir. <ríe> con a, él, con sí, él. para ir aprendiendo, este, como, como debemos hablar y que nos cuesta un poco. Y por el otro lado, no quería olvidarme decirles que el 22 de octubre a las 10 de la mañana, si tenés ganas de pasar por la sala de espera de pediatría del Hospital Pirovano, vos sabés qué hacer cuando. ¿Te enfrentás a una persona tartamuda? ¿Qué haces? ¿Le hablás? ¿No le hablás? Eh, le, ¿Le decís que se calme? ¿Te decís, bueno, no, da nada, nada, deja y te vas? ¿Qué haces si te tenés que enfrentar con alguien que es tartamudo? Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tartamudez. El 22 de octubre, lunes 22 de octubre, a las 10 de la mañana, en la sala de espera de pediatría del hospital. Pirovano, ahí en Monroy, al 3500. Nos vamos con un tema de Hilda Lizarazu, que también está cumpliendo años, que es el tema Amapola. Y les agradecemos a todos por estar ahí escuchándonos. Y nos vemos hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau. que vuela hacia mí yo te puedo dar alta y sin miedo